Como se te cante, como te salga, como puedas Decimo para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va Vamos a hablar de lo que nadie habla Y vamos a escuchar voces Como la del doctor Andrés Carrasco Que ya no está, pero sigue estando Y la de Carlos Manessi un señor que parece empecinado en que no fumiguen a la gente como si se tratase de insectos es un viaje a la realidad el pasaje es libre y gratuito solo cuesta dos palabras decimu Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores Mejor decirlo Desde que La Vaca y Mú empezaron a trabajar, empezamos a trabajar en temas relacionados con el medio ambiente, lo que ocurre en el país, lo que ocurre en la sociedad, en los pueblos, en las comunidades, fue para nosotros una referencia enorme, una organización que se llama CEPRONAT. A ver, Carlos, ayúdame. CEPRONAT quiere decir Centro de Protección a la Naturaleza. Exactamente. Eh, el Centro de Protección a la Naturaleza es una organización de la sociedad civil eh, de la ciudad de santa fe eh, creado fue eh, creado en el año 1977 1977, 1977 es la la, la, la primera acta digamos fundacional del centro de protección a naturaleza y nosotros con, creemos de que es eh, en este momento debe ser una de las organizaciones ambientalistas más viejas del país más antiguas Claro, no, de... debe, no debe haber muchas más antiguas que la nuestra no, no mucha gente ha habla de ambiente no sabe tampoco y esta voz que están escuchando es la de carlos Manessi que justamente allí en santa fe fue uno fuiste uno de los impulsores de esta forma de organizar a quien en el comienzo porque de esto que están me estás contando de esta historia vamos a hablar a pasar al presente sí, sí. con los pueblos fumigados claro. en la situación actual claro claro no el, el centro de potencia naturaleza eh, viene trabajando todo el el, el tema de los impactos que tiene esta forma de producción agraria basada en químicos desde el año 2006. Eh, conjuntamente con el Grupo Reflexión Rural y el Grupo de Madres del Barrio Tuisangó, en septiembre del 2006 lanzamos la campaña Paren de Fumigar. ¿Por qué lanzamos la campaña Paren de Fumigar? Porque a nosotros, eh, el Sempronate en Santa Fe una organización que es referencia Eh, para la provincia en todas estas cuestiones y hay muchísima gente del interior que nos, no, que nos estaba haciendo llegar este eh, eh, su inquietud con lo que estaba sucediendo Ajá. en los impactos en la salud y en el ambiente con el modelo de la soja ¿qué te decían? venían a preguntar ¿qué es lo que estaba pasando? Se, ya, ya se comenzaba a vislumbrar y eh, eh, de que había enfermedades que antes no existían y que comenzaron a, a aparecer en los pueblos eh, cuando el modelo de la soja eh, entró claro. entonces bueno nos venían a preguntar a nosotros nosotros eso significó eh, significó que ellos tendría que, que tuvimos que ponernos a estudiar a capacitarnos en toda esta situación nueva que se estaba produciendo. No hay que olvidarse que el modelo de la soja ingresó al país en el año 97. Estamos charlando con Carlos Manessi de la campaña Paren de Fumigar de la provincia de Santa Fe y de tantas provincias argentinas. Yo estoy hablando del 2003, 2004. Nosotros tuvimos una gran una una eh, importantísima inundación en la ciudad de Santa Fe en el año 2003, que, tu, que quedó la mitad de la ciudad bajo agua. Claro, ¿no? Eh, con 2 o 3 metros de agua y más de 200 muertos y, y ese creo que fue un disparador eh, para comenzar a investigar de por qué se había sucedido lo que sucedió con el tema de, de, el tema de inundación y bueno y ahí comenzaron a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad que tenemos el tema de la deforestación en el norte eso ayudó a que el agua que antes era retenida por los montes al no estar más el monte se Eh, ...busque su, su declive natural y, y Santa Fe está justo en la salida... Eh, ...la plastificación, yo digo, hablo de plastificación de los suelos... ...por eh, los impactos que tiene el químico, el agroquímico cuando eh, es lanzado... ...aquí hay que explicar de que el, el químico eh, está compuesto por un montón de, de productos... ...el agroquímico está compuesto por un montón de productos... Y uno de esos productos son aceites. Claro. ¿Por qué? Porque eso ayuda que corra más rápido por la rama, por la hoja, para que penetre más rápido, eso está planificado así. Pero ese aceite, eh, después queda la tierra. Claro. Y cuando la tierra, eh, año tras año, se le agrega, se le agrega si le sigue agregando agroquímicos, ese aceite va produciendo lo que es eh, la impermeabilización de la tierra. Por eso normaliza. vos decís una plastificación. Yo digo para que se le entienda... Se o sea que, que el agua no, no penetra... Nosotros, nosotros hablamos de que rebota como en el vidrio. Claro. Y en realidad... Cuando uno va a la zona sojera... Se encuentra con esa, esa situación. La tierra... Vos sabés que hay, hay, hay lugares donde no entra pala. Por ejemplo. Entonces... Eso ha producido... Eh, todos los, los, los grandes este cataclismos... De inundación que hemos tenido últimamente es producto de esa situación. Y el Centro de Protección de la Naturaleza, bueno, nosotros nos pusimos a investigar y a capacitarnos en esto, porque esto nadie te lo enseña. Esto eh, son las, la, la, las cuestiones invisibles del modelo de producción. Así que, bueno... un modelo de producción que como es nuevo, porque tiene apenas unos 20 años, unos 20 y años. al menos o sea, de a poco se empezó a ver después de unos años los efectos y te quiero preguntar antes de cerrar el primer bloque Carlos Manessi del Cepronat toda la gente de Santa Fe que está movilizándose con esto sí. también estas últimas inundaciones que se cruzaron con este año electoral vos pensás que tienen relación con no, no, directo la, la relación es directa con el con la, con la cuestión agraria con el modelo de producción agrario que tiene este país Eh, el, el, todo el sur de la provincia de Santa Fe acompañó al norte de la provincia de Buenos Aires en inundación, fue exactamente lo mismo nosotros tuvimos toda la zona de Casilda, eh, Chabás, eh, Sanford y de ahí para el sur eh, que es una de las zonas más ricas donde las tierras son más, más, este, más ricas cual más, fértil? más fértiles Eh, también hubo dos metros de agua una cosa, un desastre exactamente lo mismo eh, la misma situación que se produjo en eh, el norte de la provincia de Buenos Aires y es producto del modelo agrario eso no lo podemos llegar a desconocer porque yo creo que la, las autoridades las autoridades políticas tienen que aceptar de que este modelo está produciendo porque es la forma de mitigar después el daño y tratar de que eh, no vuelva a ocurrir Pero para eso tenés que aceptar de que una de, la, de, la, de las cuestiones centrales por el cual se producen estos cataclismos de inundación eh, es el modelo agrario. Ya volvemos con Carlos Manessi, que de pasó te a pedir que me cuentes un poco qué cantidad de cosas ha sido descubriendo en el país que están presentando batallas, resistencia, creatividad, ah, frente al tema del modelo sojero. Y ahora, algo que mezcla lo científico y lo afectivo. Vamos a escuchar la voz del Dr. Andrés Carrasco, uno de los científicos que estudió los efectos del glifosato y además una persona muy cercana y querida para todos los que integramos la cooperativa La Vaca y este programa. Carrasco falleció en mayo de 2014, pero de muchas formas sigue acompañándonos. Vamos a escuchar cuatro breves e impresionantes intervenciones suyas a lo largo del programa. La primera, en la Cámara de Diputados, cuando explicó por qué se puso a estudiar el glifosato y para quién trabaja muchas veces la ciencia. No es la prueba científica la que cierra esta discusión, de ninguna manera. Es la realidad la que cierra la discusión. Nosotros no empezamos a trabajar en glifosato porque es una molécula atractiva. Empezamos a trabajar en glifosato porque nos impactó algo que estaba pasando en la sociedad, en el interior, en esos lugares donde solamente hay gente rodeada por soja. Y donde ellos van, uno va y le dice, me robaron todo lo que yo tenía, me están robando también una forma de vida. O sea que es la realidad la que hay que tomar y no las pruebas científicas, porque la ciencia puede avanzar hasta cierto punto pero como la ciencia también está contaminada, la ciencia tampoco es neutral y es absoluta, y es objetiva. A veces trata de ser objetiva, pero nunca de entrar. La pueden diseñar para una cosa la pueden diseñar para otra. Y en el momento la ciencia está diseñada para el mercado, no para la sociedad.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 Estamos avanzando con más obras para que nuestra ciudad siga creciendo con la infraestructura necesaria. Cloacas, agua potable, pavimentos e intervenciones hidráulicas para evitar inundaciones. Morón Municipio, Corazón del Oeste. El horizonte, el sol, el aire. Decimu. Creemos en dioses que existen. Decimu. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo la Vaca. Hoy estamos transmitiendo desde Mú Punto de Encuentro porque llegó desde Santa Fe, Carlos Manessi, integrante. ahora que ¿tenés algún cargo en el CEPRONAT, el Centro de Protección ah, a la sí, Naturaleza? Sí, sí, sí. Nosotros, eh, cada dos años, eh, en mayo termina el, el ciclo del Centro de Protección a la Naturaleza y tenemos asamblea anual y, bueno, este año me tocó eh, presidir nuevamente el centro. Soy el presidente actual. Ese PRONAT, que me contaba recién, nació en el 77, en el 2006 se metió fuerte con el tema del modelo sojero. No, no, sojero. Y a la vez es, es algo que, que a veces mucha gente me dice, y estamos solos en esta pelea, como que la gente se siente fragmentada y peleando con algo que ustedes le pusieron un nombre, que es Paren de Fumigarnos, Exacto. como una idea de... Eh, comunidades diciendo abandonen esta cuestión de seguir haciéndonos llover estos ácidos sobre la cabeza. Claro. Ahora vos ves que hay tanta soledad o son muchos los grupos que están peleando laboz, conocés sobre todo todas las zonas de Santa Fe y del litoral argentino. ¿Cómo Si sí, no del, de, de donde está la soja? Nosotros eh, desde la campaña paren de fumigarnos lo que hemos hecho ha sido eh, tratar de comunicarnos con todas las Este, comunidades afectadas por el modelo de la soja eh, en las otras provincias también, porque es el, la misma problemática y eh, bueno, este ante una misma situación hacer un frente común. El, el modelo de la soja está instalado muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, son las cuatro grandes provincias productoras de soja, pero a su vez además se ha expandido hacia el norte, hacia la zona de santiago del estero chaco eh, formosa eh, salta eh, donde en este momento se está se está produciendo soja y por supuesto de donde hay soja nosotros siempre decimos este este, este hecho ¿no? donde hay soja y agroquímico y donde hay agroquímico y enfermos hay este muerte este, hay desastre ambiental perfecto ahí tenemos un aspecto del asunto gravísimo ¿qué otras cosas te parece que son efectos de este tipo de modelo? Si tuviéramos que explicarle a alguien que dice, ¿pero qué es esto del modelo sojero? mira para que se entienda muy rápidamente, eh, 500 hectáreas de soja se la maneja con dos personas. Cuando antes, cuando la producción era más diversificada, había un tambo, por ejemplo, un tambo de 100 hectáreas necesita por lo menos dos a tres familias. Familias. O sea, estamos hablando de mucha gente. Claro hablando de personas como mínimo personas, claro. si vos eh, extrapolás esa, esa, esa situación a 500 hectáreas estamos hablando de 30 40 personas que antes se necesitaban para trabajar 500 hectáreas actualmente eh, con dos personas y dicen que con una persona eh, también lo pueden hacer eh, se trabajan 500 hectáreas de soja eso qué es lo que significa eso significa que hubo una gran este migración interna de gente que no tenía más trabajo y se tuvo que ir y que hoy este, están en, en, este, eh, en los cinturones de pobreza de nuestras ciudades son todos trabajadores rurales eh, pequeños productores eh, productores familiares eh, que no al no tener más trabajo en el campo no bueno, han tenido que emigrar nosotros hablamos de eh, refugiados ambientales porque en realidad eh, el término refugiado ambiental es el que más me parece a mí es el que más simboliza la situación que se está viviendo. Porque el ambiente ha sido totalmente devastado en interior con el tema del modelo de soja. Hoy cualquiera sabe de que uno va a muchos de nuestros de nuestros campos eh, cuando va por la ruta y no se ve árbol, no se ve alambrado, no se ve animal, no se ve paja, no se ve nada. O sea, una devastación ambiental importantísima. Eh, eh, entonces, bueno las fumigaciones y los efectos en la salud, en la sociedad, en lo que comemos, de eso estamos hablando con Carlos Manessi. Yo digo, el, el tema de la migración que se ha producido en los últimos 10, 15 años en este país es una cosa increíble. Fíjate vos que hoy eh no puede eh, eh, decir no cómo puede ser en un país tan extenso y que en realidad somos pocos Ajá. en relación a otras a otras sociedades del mundo, 40 millones de personas viviendo en semejante país, sin embargo vivimos al 90% en ciudades. El 90, al 92% creo que que ya ya está... Eh, bueno, porque eso también eh, eh, es parte de la migración, ¿no?, por el impacto del modelo agrario, que la gente ha tenido que irse de, del campo a abandonar sus saberes y sus ancestros, Y instalarse donde podían, ¿no? Claro. Eso, es, eso es lo que está sucediendo. Ahora... 92% ¿eh? No, es impresionante, claro. Siendo que, para vos, es factible pensar en una posibilidad de que se recupere el campo como lugar de trabajo, lugar de vida. De producción de alimentos sanos. Bueno, de, de producción sanos. de alimentos sanos. Pero aparte el de desarrollo de la propia vida, ¿no cierto? No, no claro. Porque parecería... Mirá, a mí me impresiona mucho. Una tendencia mucho. justamente es sí, expulsar sí, sí, sí, a la sí, gente eso. del campo y asignarla no, a la ciudad. No, no, yo, yo creo que el modelo es eh, agricultura sin agricultores. Claro. Es lo que se está instalando en el país muy fuerte. Ya estamos en el 90% de la gente viviendo en ciudades. <risa> <risa> todavía quedan provincias, por ejemplo, Entre Ríos tiene bastante gente. Yo siempre le digo a los enterrianos que ellos tienen que defender esa situación porque hay mucha gente todavía viviendo en el campo. Pero la van a correr porque la corren con la, los, los químicos la corren con este eh, con la falta de trabajo eh, al no ver este eh, es tremendo la, esa, esa situación viste Carlos Manessi del CEPROLAT a la vez eh, vos nos mostrabas como en Europa el tema de los transgénicos que está obviamente vinculado íntimamente a esta cuestión de los agrotóxicos en Europa la situación es diferente ¿qué, qué pasa ahí? Mira, a mí me impresionó mucho Italia y yo te voy a explicar italia tiene eh, más o menos la misma superficie que la provincia de santa fe uh -huh. más o menos eh, y ahí viven 60 millones de personas yo por eso decía hoy no o sea en relación a otras sociedades del mundo fíjense bueno. en ustedes en la provincia de, o sea en un territorio como la provincia de santa fe viven 60 millones de personas y uno va entre pueblo y pueblo y ve muchísima gente viviendo en el campo ellos ellos han defendido y siguen manteniendo esa tradición de producción no eh, agraria en, en Italia. Nosotros tenemos acá eh, 40 millones viviendo en semejante país, todos todo hacinados en las ciudades, y una cosa increíble. Eh, yo creo que nos tenemos que dar cuenta que eh, no es posible vivir así. Y en Europa en este momento, eh, el 70% de los países de Europa tienen prohibidos transgénicos. Prohibido Prohibido qué? los transgénicos A ver, ¿y cuál será la razón por la cual estos señores han decidido prohibir algo? Los prohíben, ¿por qué? Porque no hay ninguna seguridad Que en el tiempo No te impacten en la salud Nadie puede eh, Afirmar eh, fehacientemente De que un, Una semilla modificada genéticamente No vaya a tener impacto En algún momento En tu salud Nadie lo puede afirmar a eso al contrario se está reafirmando la tendencia la, la, la, la mirada la visión de que los transgénicos están impactando cada vez más fuertemente en la salud de las personas y se lo está demostrando ahí están los los todos los estudios de, de, de del doctor seralini en, en, en francia y hay mucha gente trabajando y por eso los europeos eh, principios de precaución principio de precaución con el tema de, lo, de los transgénicos Eh, hasta que no me demuestren que no va a producir daño en la salud de las personas, no hay que utilizarlos. Y ellos lo están haciendo. tienen 70% de Europa en este momento está eh, tienen prohibidos los, los los transgénicos. 70% de Europa ha prohibido los transgénicos. En Argentina el modelo sojero parece imponerse. Contra viento y marea, pero a la vez cantidad de situaciones presentan resistencias como nos está contando Carlos Manessi y nos va a seguir contando ahora sobre cómo pinta el futuro con estos temas. A lo largo de este programa vamos a seguir escuchando la voz del doctor Andrés Carrasco y en este caso su última intervención pública en la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Medicina ...donde describía estudios norteamericanos... ...y las enfermedades que en Estados Unidos... ...relacionan con las fumigaciones de glifosato. Y ha dado lugar a que esta gente... ...encontrara un número importantísimo... ...de, de enfermedades banales... ...desde la diabetes hasta el, el Alzheimer... ...que pueden estar directo o indirectamente relacionados... ...con esta particular sustancia. Como si eso fuera poco... La misma del mismo grupo los mismos autores haciendo un un monitoreo digamos tomando tomando datos de los Estados Unidos que que el trifosato a través del mismo mecanismo de acción que produce malformaciones, digo que es notable esto aparecería ser que está aumentando la cantidad de celíacos de enfermedades celíacas el otro día un médico los no toldos me decía que nunca había, no habían nunca visto en muchos años de medicina que aparecieran enfermos celíacos adultos en gran abundancia. Y que en general la enfermedad celíaca es de los chicos, digamos, desde, desde muy temprano. Y que ahora empiezan a aparecer enfermedades celíacas en los adultos de forma espontánea sin antecedentes. decimos no soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida Decimu Decimu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 ¡Lay, lay, lay, lay! Libros y alpargatas venía a punto de encuentro Mate y bizcochitos dividis y dulces Hipólito y Trigoyen 1440 Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y ciris Bijú y detergente Ropa y berenjenas de diseño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 Estamos hablando sobre el modelo sojero hoy en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo de La Vaca, que se puede escuchar siempre en la página de Farco, farco.org.ar y también en www.lavaca.org, el programa que se está transmitiendo ya por más de 200 radios comunitarias de todo el país, y en el cual tenemos lujos como poder conversar con Carlos Manessi, integrante del CEPRONAT, el Centro de Protección a la Naturaleza, que además programó una campaña que se llama, se llama Paren de fumigarnos. ¿Qué significa esa campaña? ¿A quién reúne? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Qué busca? Bueno, el, la campaña se lanzó en el año 2006, como había dicho, con el Grupo de Reflexión Rural. La, la idea es hacer visible los impactos que estaba teniendo en ese momento eh, el modelo agrario sobre la salud de las personas. Hacerlo visible, porque... No se habla de esto, no se hablaba. Ahora se habla, pero hace 7, 8 años atrás, imagínense ustedes, eh, era eh, muy difícil hablar de estos temas. Y nosotros lanzamos la campaña, digamos que la lanzamos en el 2006 con la idea de ir a cuestionar el modelo. Uh -huh. Y no nos fue tan bien en ese momento cuestionar el modelo así de lleno. Le, el modelo es toda la matriz productiva toda la matriz productiva que, en, que en ese momento estaba funcionando en el país y era eh, productora de, de muchos dólares claro de pues muchos si dólares era un antipático era no, un antipático así. total éramos claro. nosotros hasta que se decidió eh, analizando el modelo eh, yo creo que esto es importante hay es que eh, el modelo se tiene tres grandes patas sobre el cual se asienta Eh, la pata de la siembra directa, la pata de la semilla transgénica y la pata del agrotóxico. Son los tres grandes ejes que engloba al modelo de producción que hoy tenemos en Argentina. Nosotros nos pusimos a investigar un poquito ahí, este, a ver cuál era de las tres patas la más, este, la más débil. Y la más débil resultó ser la de los agrotóxicos. ¿Por qué? porque estaba impactando directamente en la salud de las personas. Claro. viste Cuando nosotros logramos eh, eh, visualizar y aclararnos ese panorama, por ejemplo, eh, se presenta en San Jorge el fallo de San Jorge, que es producto de esta nueva visión que teníamos de ir por el tema de eh, de los impactos que estaba teniendo en la salud de la gente, que era lo más eh, inmediato que teníamos y que lo que más estaba... Eh, Eh, impactando en la gente ¿no? en, la, la, en los vecinos, de los pueblos a ver, contemos esto para los que no lo conozcan el fallo de San Jorge implica, era una mamá Viviana Peralta, cuya nena Ilín estaba violeta porque no podía respirar cada vez que pasaban, que se hacían fumigaciones cerca de su casa, ¿no es cierto? claro, ellos, eh, eh, la familia Peralta vive en el barrio Urquiza que es un barrio lindero a los campos de soja en San Jorge, San Jorge eh, está en el oeste santafesino, casi muy cerquita del, de, la, eh, de la provincia de Córdoba, zona las mal, pero cantidad. Bueno, y las leyes son tan permisivas que permiten de que te fumiguen al lado de la casa. ¿Y bueno. lo que pasó? Pasó de que pasó el, el, el, el, el mosquito, fumigó con viento a favor de la casa de donde vivían los vecinos y impactó de lleno en Aylen, una, una nenita de un año y medio que casi casi la tuvimos en terapia intensiva durante una semana claro. eso fue muy duro muy muy muy importante el golpe en la en los vecinos nosotros eh, y ahí se decide presentar un recurso de amparo los vecinos presentan un recurso de amparo el CEPRONAT este acompaña esa, ese, ese recurso de amparo y conseguimos que el juez cristal martínez por primera vez en la historia del país viste diga de que es cierto que los los, eh, los agrotóxicos estaban eh, impactando en la salud de las personas y por lo tanto prohibió que se a menos de 800 metros de bibia bueno. ese, ese, fue, ratificado, ese ¿no? fue, fue ratificado y está firme y no están fumigando claro. esos campos quedaron que quedaron este bajo la la distancia que dictó tri martínez no están siendo fumigados y hay que ver Hay que ir a hablar con los vecinos de cómo le cambió la vida. Cómo les cambió la vida, no solamente en el tema de la salud, sino también en eh, la cuestión ambiental. Ellos, eh, eh, hasta ese momento, habían perdido prácticamente toda la biodiversidad que tenían. Claro. Animales, bebé, bebé, aves, bueno, en este momento se repuso todo eso y dice, fíjate vos, y se aparecieron de vuelta los sapos, me decían el otro día. <risa> los bichos habían desaparecido, Había desaparecido justamente porque están siendo atacados por por toda esa ese, ese, ese fallo fue muy importante. Para nosotros fue como una bisagra en la campaña para endemefumigarnos. Claro. Y a partir del 2009, que que es cuando se se presenta la, el recurso de amparo y sale y es una acción exitosa por parte de la campaña ha cambiado radicalmente. En este en este momento nosotros en la provincia Santa Fe ya no somos más campaña, ahora somos multisectorial. O sea, se abrió a la sociedad, partan, están participando eh, los gremios de CTA, ANSAFE... ¿Por qué ANSAFE? ANSAFE es el gremio de los docentes santafesinos. Ellos, eso, ellos participan activamente en la campaña por el tema de las escuelas rurales fumigadas. O sea, que nosotros... O sea, le, le, lo que tenemos claro, Sergio... Eh, de que está esta esta situación este esta forma de producción la vamos a cambiar pero la vamos cambiarnte todos que no es una cuestión de un grupo sino que este, este esta esta situación la vamos a cambiarnte todo la sociedad se tiene que hacer cargo de que esta manera de hacer agricultura y de alimentarnos no es buena pero a la vez hay algo muy interesante en lo que vos contas que es que una mamá con una nenita de un año y medio enferma se planta frente al tema Y de pronto es la que hace ver al resto del barrio la situación en la que están. Y que de golpe también, uno a veces está pensando en que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con la idea o crear consensos, pero a veces pasa, como pasó con los temas de derechos humanos en Argentina, que una persona es la que tiene la, la verdad, que, la, la, la. como este caso Viviana, y lo que instaló ella como pelea terminó teniendo una derivación institucional. Ah, importantísima fue. Para es importantísimo. Importantísimo. La, la decisión de esa mamá, de pararse porque hay que hay que estar, ¿no? Hay que tener idea, darle dimensión. Pararse frente al mosquito que viene fumigando en el campo de una eh, es una es una situación este, muy muy densa, muy pesada. Eh, pararse frente al mosquito y decir, "Vos acá no pasas más." No pasás más porque, porque me, claro, nos están venenando a todos. Eh, hay que tener lo que hay que tener para hacerlo y esa mamá lo hizo ante por conciencia pero también por los efectos que había producido en su hija Otra vez la voz de Andrés Carrasco en su última intervención pública, hablando sobre el conjunto de enfermedades que han descubierto alrededor del uso del glifosato Tomando un solo ejemplo, el de glifosato, el más bueno de los buenos venenos, porque es el veneno bueno, digamos, según la industria, está produciendo, está incrementando por ahí la cantidad de muertos, la cantidad de Alzheimer, la cantidad de diabetes, o la cantidad de enfermedades renales, o la cantidad de enfermedades hepáticas, en la población. Y eso uno no lo quiere. Decimu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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y quiero presentarles ahora un gran disco hecho por una muy buena banda de tango. Una banda que, como sucede con muchos grupos tangueros actuales, son mucho más que un grupo. A pesar de ser un muy buen grupo, de tocar muy bien... Eh, Más que un grupo en el sentido de que organizan una movida social y cultural muy importante Estoy hablando del Quinteto Negro La Boca Que además de tocar con esta agrupación Tiene una escuela de música popular allí en el barrio de La Boca Donde van un montón de pibes a aprender a, a tocar el, el tango Tienen una orquesta típica que armaron a partir de esta escuela. Y además organizan el Festival de Tango La Boca, ¿no? Es algo muy muy común, insisto, entre muchas agrupaciones tangueras que, que tengan este tipo de, de, de trabajo social que excede lo estrictamente musical. Y, y para justamente certificar esto, eh, acaban de sacar, el Quinteto Negro La Boca acaba de sacar un disco bellísimo que se llama Tangos Libertarios con... Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer como letrista. Son todos tangos que hablan de anarquistas, historias de anarquistas, con eh, letras de Osvaldo Bayer o basadas en relatos de Osvaldo Bayer. El propio Bayer lee algunos fragmentos, lo presentaron con Bayer en el escenario, y además tiene la particularidad de este disco de que, Gran parte de la escena tanguera de distintos palos está representada aquí, desde Dema a, a Agustín Guerrero, por ejemplo. Bueno, muchísima gente. Malena D'Alessio canta también, eh, la, la rapera Malena D'Alessio. Y vamos a escuchar ahora un tema donde um, aparece como cantante invitado eh, un, un gran, gran cantor, un gran personaje, un gran frontman de la escena tanguera que es el Cholo Castelo. Cantor del Quiero 24 El tema, el tema, escuchen bien Se llama Chau Falcón, gracias Ramón Del disco Tangos Libertarios Quinteto Negro La Boca Con el Cholo Castelo Ramón Falcón Ormatón y el cahuete Te pusieron bien un cuete Que la gorra te voló Yo sé muy bien quién te lo puso Fue ese muchacho ruso Rado, wiki, simón Muñeco de ocasión Maquiavelo con bigotes Vos sos todo monigote Que bajaron de cartel el poderoso coronel explotó la justicia de la mano de Simón y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamal. Ya una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo, chau, pañón, chau, pañón. Gràcies, Simón. Uh -huh. Coronel de la Nació todo deforme, troglodita d'uniforme de defensor de la vor de vos i sí de mandó a l'infierno Or obrero fuselar i el pueblo cantó de allegria por... Paqueta Allá Torre Coleta Cerquita Del paredón Y sobre Ese rojo mundo Alguien te dejó un saludo Chau Falcón Chau Falcón Chau Falcón Gracias Simón Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu Decimu, una alegría colectiva y te propongo escuchar algo más de Andrés Carrasco cuando estuvo, poco antes de fallecer en la Cátedra de Soberanía Alimentaria en un congreso que hubo allí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires hablando sobre cómo es el modelo cómo funciona y a quién le conviene el modelo debe ser así, si hay que fumigar 4, fumigamos 4, si hay que fumigar 6, fumigamos 6. No importa que después el poroto o el grano de maíz estén llenos de glicosato, no importa. Lo importante es que el rinde sea el que nosotros calculamos para que el negocio sea redondo. Y no se puede modificar eso. El otro día una periodista del BBC me preguntaba, ¿y cómo usted, qué pasaría si ponen reglas a eso se acabó el modelo? Se acabó el modelo. En cuanto uno empiece a, a, a poner presión sobre las sobre las recetas, los usos, las mezclas, los aviones, se, se acabó el modelo. El modelo consustancialmente es perverso porque habilita a usar todos los insumos del modelo ad libido. ¿Y por qué no le ponen normativas? Porque no es conveniente ni a los gobiernos qué producen, qué compran y a las empresas involucradas en producir, en proveer los insumos o en exportar los productos, que esas normativas existen. Estamos en el último tramo de Simú hoy con Carlos Maneci, integrante del Centro de Protección a la Naturaleza, el Cepronat de Santa Fe. Una de las organizaciones que llevó adelante la campaña Paren de fumigarnos y que está tratando de eh, reunir distintas eh, profesiones, disciplinas, encuentros, congresos y demás para crear una no llamarlo, una masa crítica, conciencia, inconsciencia, no sé qué hay que crear. A veces crear conciencia, a veces hay que crear inconsciencia como cuando uno ...está relacionado con sus propios sentimientos... ...como le pasó a Viviana Peralta... ...reciendo claro. tomamos el caso de la mamá de Santa Fe... ...que logró con su pelea... ...frente a, la, a las fumigaciones... ...que estaban afectando la salud de su hija... ...logró un fallo judicial inédito en el país... ...que prohibió la fumigación... ...a la vez Carlos nos estaba contando... ...que en Europa en el 70% de los países... ...está prohibido el tema de los transgénicos... ...íntimamente ligado... ...a la cuestión de las fumigaciones... En Argentina, en este momento, por tus recorridas y demás, ¿vos ves un panorama de mayor eh, cantidad de personas y organizaciones que están eh, plantándose frente a esto, que están comprendiendo la gravedad de la de lo que vos llamabas el modelo Sojero? No, no, sí, por supuesto. Yo creo que eh, en este momento, yo digo, decimos, eh, hemos logrado... ...de que se debata el modelo. Por lo menos en mi provincia se lo está debatiendo en todos los niveles. Nivel de gobierno, nivel legislativo, en la sociedad, en los pueblos, en las comunes, en las intendencias. Se lo está debatiendo. Eh, en Córdoba también. En Córdoba hay un debate fuertísimo con respecto al tema del modelo, con la gente de Montemay, con la gente de, de la asamblea de el barrio malvinas donde se le plantaron a monsanto y no la dejaron instalarse porque ellos sabían de que si se instalaba monsanto ahí eh, eh, monsanto estaba haciendo las semillas de maíz transgénico y bueno se le plantaron y no lo pudo hacer este monsanto creo que eso también es un hito en esta lucha eh, la, lo, las madres del barrio tuizaó de la ciudad de córdoba también ellos ellas son pioneras en esta en, en esta batalla en entre ríoío en entre río hay montón de asambleas eh, de pueblos fumigados que están planteándose eh, la forma este, de cómo hacer para seguir solucionando los temas, porque no hay respuesta por parte del, del, del Estado, del Ajá. Poder Político, no hay ningún tipo de respuesta, al contrario eh, así que las comunidades se están viendo cómo hacer frente a un año político en el cual se supone que todos estos temas podrían tener eh, cabida por lo menos a nivel opinativo, opinativo pero, si decimos, pero nada silencio, de nada. Hay un silencio Un silencio del tema ambiental no se habla en Argentina claro. por parte del poder político. No se habla ni el legislativo ni el poder político de, de, de o sea, las empresas, no, no, nadie habla del tema. No existe. Y sin embargo, fíjate vos, eh los impactos que está teniendo en el ambiente esta, este modelo son tremendos y cada vez van peores con el tema de las inundaciones, con el tema de la desertificación, con el tema de la deforestación, con el tema de las migraciones que yo estuvimos hablando, que eh, prácticamente eh, no queda más nadie viviendo en el campo. Claro, esos refugiados ambientales que vos mencionabas. Sin embargo nadie habla de este tema, claro. es increíble, ¿eh? Paradójicamente, el que habló, y vos estuviste en Italia hace poco, es un señor llamado Francisco, el Papa, que sacó una eh, encíclica llamada Laudatio Si, hablando de estos temas. Hay gente que dice, eh, pero es, es, antes la Iglesia nunca habló de esto, habla de...". hay gente que lo toma con desconfianza, y para otra gente puso luz sobre un tema... Ah, seguro. mira nosotros en enero del año de este año le enviamos desde la campaña para en desfumigarnos dos cartas al Papa Francisco. Aprovechando la estadienza en la ciudad de Santa Fe de un sacerdote que trabaja, que está en el Vaticano, eh, aprovechamos y le mandamos dos cartas explicándole todo el tema de la, de la forma que se estaba agrediendo a la salud de la gente y a la, a la salud del ambiente por parte del modelo agrario. Después nos encontramos en la, en la encíclica con el término, por ejemplo, eh, agrotóxicos. Eso es un término muy nuestro de acá, de Argentina. Eh, a, eh, agrotóxico no sé no se lo utiliza en otra parte que no sea Argentina y fundamentalmente lo utilizamos nosotros los de la campaña Paren de fumigar no, vamos a explicarlo la gente habla de agroquímicos agroquímicos argentinos es ese... fitosanitario exacto eh fitosanitario y aquí, agroquímico siempre. y aquí Carlos Manés y, y toda la gente que está con esta Lo cuestión, que pasa es que los, los médicos dicen claro. los médicos dicen de que son agrotóxicos, pues claro. son tóxicos del agro, Exacto. para utilizar en el agro, son agrotóxicos ese término a nosotros nos sorprendió mucho verlo en la, en la, encíclica. En la encíclica dijimos, bueno, capaz que la leyó eh, leyó las cartas muestras y ese término, pero no solamente eso, sino que también el Papa Francisco habla de los impactos en la salud de los pueblos, de la gente que vive cerca en la cercanía de, los, de, los, de las producciones de soja así que pensamos de que, bueno eh, alguien leyó las cartas nuestras y alguna cosita pudimos colaborar ahí en esa encíclica tan importante porque pone en cuestión y en debate a nivel global de cómo va este mundo ¿no? Seguimos con Carlos Manessi del CEPRONAT y de la campaña Paren de Fumigar hablando sobre la salud de la Argentina hoy Ahora también la Organización Mundial de la Salud planteó que es que, posiblemente cancerígeno el glifosato algo que los vecinos saben porque lo han, han visto, como en el caso de tu sanguanexo y cantidad de situaciones eh, de enfermedad concreta, malformaciones de bebés y demás. También eh. colaboramos nosotros, los, los argentinos, en que la Organización de la eh, Mundial de la Salud haya determinado que el glifosato y el 2,4-D son posibles cancerígenos. ¿Por qué digo que también colaboramos? Porque muchos de los estudios de nuestros científicos fueron tenidos en cuenta por parte de la Organización Mundial de la Salud... Para tomar esa determinación, eh, los estudios del doctor Carrasco, los estudios del doctor Lucero, o sea, hay un montón de gente, de la, la doctora Alacia de, de, de Córdoba, de, hay un montón de científicos comprometidos con esta con esta visión, con esta mirada de un mundo mejor, que han colaborado para que la Organización Mundial de la Salud nos haya dado nuevamente la razón. Nosotros siempre dijimos de que el glifosato eh, producía... Eh, impacto en la salud de la gente Cáncer, malformaciones, etcétera, etcétera Siempre lo dijimos Bueno, ahora la Organización Mundial de la Salud Carlos, si, Nos dio la razón Si vuelve a pasar a que todos dieran la razón Y terminara de... Se prohibiera, por ejemplo, todo esto ¿Es factible, a cierta velocidad Crear un tipo de modelo de producción Un tipo de matriz distinta Para producir alimentos en el país? Es complejo, es muy complejo el sistema Yo siempre digo, pienso, no sé, pero eh, salir de un, de un modelo que tiene 26 millones de hectáreas de transgénicos con un campo devastado, eh, sin gente, eh, no va a ser fácil salir. Yo creo que eh, esto va a ser progresivo. Eh, nosotros en la provincia de Santa Fe, en el proyecto de ley nuestro que tenemos para regular la utilización de, de químicos, hablamos de progresividad. Eh, en Santa Fe largamos con eh, 500 metros libres de, de agroquímico alrededor de los pueblos para llegar al cabo de dos o tres años a 800 o mil metros o sea hacerlo progresivo ¿por qué? porque también hay que darle tiempo a los productores que se vayan adecuando a las nuevas normas que vayan entendiendo de que hay que que se puede y hay que producir de otra manera eh Con los lobos y no va a ser muy fácil, que claro. entiendan, pero sí hay un, una franja importante de productores chicos y medianos que son los más afectados en este momento, eh, que ellos son los que tendrían que comenzar a virar en su en su forma de producción. Yo creo que la ley nuestra en Santa Fe va a ser ceñera en este tema. Ojalá... Este año podamos tener una media sanción prohíbe la fumigación aérea en toda la provincia. La ley prohíbe la fumigación. Claro, sí, aérea. sí, sí, nosotros decimos que la fumigación aérea eh, es totalmente incontrolada, no se la, eh, no se la puede controlar. De hecho, en Europa está prohibida la fumigación aérea. Yo nosotros decimos de que la ley en Santa Fe si la conseguimos sacar la media sanción va a ser ceñera en el país y, y bueno, será un aporte más a esta batalla por la vida y tratar de que eh, en, el, en los próximos años comenzar a producir de otra manera. que no puede decimos si no estás bien de la cabeza, sumate. www. la vaca